a propósito de la creación de esto que se llama trayecto de Formación Inicial en Malambo. Y para hablar y para desentrañar, que es lo que quiere decir ese título, es que estamos en contacto con el bailarín, docente y coreógrafo eh, Walter Jansson. ¿Qué tal, Walter? Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pero que muy bien. Buenas tardes también para toda la audiencia y todo el equipo de Radio Termés. Eh, nada, primero agradecerte por, por el espacio y, y segundo ratificar que estamos para aportar todo, todo tipo de información que, que esté a nuestro alcance sobre este trayecto de Malambo, ¿no? Muy bien. Eh, Walter, lo primero que se nos aparece como información novedosa es que este trayecto de formación inicial en el Malambo, ahora hablamos de eso, Este, está enmarcado en las escuelas municipales de Santa Rosa y va a funcionar en una barriada bien, bien popular como es el Obreros de la Construcción. ¿Qué, ¿Cuál es la primera lectura de esto? No sé si es descentralización o cómo se llama y cómo lo ves vos como profesor de danzas a, a esta, a esta, a esta la tarea que tenés por delante, Walter. Bueno, sí, la verdad que, bueno, lo acaban de nombrar, un poco la idea surge primero con con, con esparrapar esta actividad tan tan cultural, tan tan de nosotros, tan argentina así, y, y un poco hacerla conocida, ya es, es bastante conocida a nivel local, a nivel provincial y también a nivel mundial ahora, porque gracias a Dios el Malambo hoy ha tomado sus formas también y recorre el mundo, pero bueno, esta necesidad un poco de descentralizar los ejes culturales y llevarlo a los barrios populares, a los barrios donde a lo mejor este no llegan todas las oportunidades, to, todos los talleres, y bueno, un poco con la decisión de la directora de Educación de la Municipalidad de Santa Rosa, en conjunto a todo el equipo de la Secretaría de Cultura y de la Municipalidad, lo han hecho posible. Este, esto que es un, un hecho para nosotros que hacemos la actividad de Malamo para todos los que nos gusta la actividad, para todos los que nos dedicamos a esto, un, un hecho un poco histórico y, y de mucha relevancia, y que bueno, que esperemos que, que llegue para quedarse, ¿no? Por supuesto, por supuesto lo vemos con mucho con mucho gusto este tipo de proyectos, a este emprendimiento, a que el Estado además se ocupe de nuestros pibes y pibas en situación de esquina, como solemos decir, y este además que vengan con propuestas que van a aprender, porque ya sabemos de esto que estabas contando, de la popularidad creciente que tiene además el malambo. Tenemos este, grandes figuras ya en la provincia que hacen este, de nuestra bandera, de nuestro escudo, un orgullo por donde andan y quedan este, resonando los aplausos aquí y allá. Nos imaginamos que la pivada Walter, va a estar recibiendo con mucho, con mucho entusiasmo la propuesta. Ahora vas a laburar con el profesor Mariano Sánchez, y lo que correspondería sería preguntarte qué experiencia tiene Walter, Walter de, eh, Santon para, eh, para encarar esta, esta, esta parte que por ahí no sé si, qué tan preparado estabas o si fuiste parte del proyecto. Eh, contanos, Walter. Bueno, primero sin nombrarte a Mariano Sánchez, que va a ser mi compañero, que es con el que ideamos el proyecto. Mariano es licenciado recibido en la UNA, Universidad Nacional de las Artes este, de Buenos Aires, y bueno, gracias a Dios por, por pandemia o por un montón de cosas, Pampiano también es compañero del camino, de la, de la danza, del Marambo, este, hoy se encuentra acá en Santa Rosa y un poco es que quien también me, me ayudó a darle forma a esto que, que ya traía yo y pensándolo desde hace mucho tiempo. Eh, bueno, yo soy profesor de danza folclórica también, terminé los estudios en el viejo polivalente de arte, eh, gracias a Dios tuve la posibilidad de formarme con grandes referentes de la danza folclórica de la provincia y también del país ¿sí? como ha sido en este caso del Malambo, Ana María Domínguez que es una de las pioneras, mujer pionera del Malambo acá de la provincia de La Pampa eh, he podido estar con, con Aldo Andrada alguna tomada con Sergio Pérez eh, y un montón de colegas que, que, que hoy son grandes referentes a nivel provincial, nacional y obviamente que también reconocido mundialmente porque te digo que la, la ...la actividad se, se desparramó... Se dicho esto mi, mi, sí, mi, mi, mi, ...mi formación ha sido en el polivalente... ...y bueno, después me especialicé en la actividad... Sí, dando, ...dando y llevando mi arte... A, ...en diferentes certámenes nacionales... ...y populares como el Festival Nacional de Malambo... ...en la Borde, Córdoba... Este, ...donde siempre hemos estado... Eh, ...representando a la provincia de La Pampa... ...con numerosos y grandes resultados... Este, ...en el año mil 2018... ...hemos logrado junto a tres compañeros más... ...traer el título del de Campeonato Nacional de Malambo... En, en combinado de Malambo... ...que es una especialidad que se realiza de A4... ¿sí? ...cuarteto de Malambo... Este, ...y ahí en adelante, este último año también... ...alumnos míos se han consagrado... ...como es el caso de Califari que ganó un contrapunto... ...y Tomás Fuente que se consagró su campeón nacional de Malambo... Este, ...en la categoría juvenil especial... ...ya hace más de 20 años que, que estoy incursionando en la actividad... Y la verdad que para mí, para mí personalmente y para todos los que eh, somos enamorados de la disciplina y de la actividad, este, esto que está sucediendo es algo trascendental porque muchos de nosotros que, que la practicamos también somos pibes que, que, hemos estado, que somos de barrio, ¿sí? de algún barrio de la ciudad de Santa Rosa y que gracias a esta actividad este, hemos podido conocer muchos lugares, hemos podido hacer grandes amigos y sobre todo hemos podido tener una gran contención de base en los lugares donde tiene que estar presente el Estado. Entonces, nosotros somos muy agradecidos de esta posibilidad que nos le da la Municipalidad de Santa Rosa, el Intendente de la Ciudad de Nápoles, la gente de la Secretaría de Cultura, Pablo Ferrero, la Directora de Educación, Natalia Lara, que ha estado presente y han aceptado este, desde el primer momento esta propuesta, que están corriendo la, las siguientes etapas, y que esta semana se le ha podido entrar en el recinto y que se fue aprobada por unanimidad. Entonces, para nosotros es un orgullo que haya llegado a esta instancia y también la, resp la responsabilidad que conlleva de poder trasladarla a todos los pibes y funcionar, como te decía, en esta descentralización, y en esta contención cultural que pretendemos todos los que somos docentes y, y, y que hemos transcurrido en, en, un, en un tiempo determinado con esta actividad, ¿no? La verdad es que hay que hacer una valoración extraordinaria de esta posibilidad, de esta oportunidad, como vos ves, Walter, para vos y para tu compañero. Este, y bueno, la inscripción ya está abierta, empezó a principios de este mes en el barrio Obreros de la Construcción, en el CMC de Maestros Puntanos y Quinquela. Este, y se desarrolla una actividad dos días por semana, A partir de las 18 horas, los lunes y miércoles, Walter, dirigidas, dirigido a qué personas es que está el trayecto de formación inicial de Malambo? En este caso, como es trayecto de formación inicial, nosotros los dirigimos a niños y niñas de entre 7 y 14 años, ¿sí? Esperando que esto se pueda descentralizar para otros barrios también y poder también en su momento trazar un trayecto también de formación para gente mayor de edad, o gente adulta o, o, o más juveniles, ¿sí? por el momento, como, como prueba piloto y como, como viendo la necesidad también del, del territorio, del obrero, donde hay mucha cantidad de, de chicos, de niños, de niñas este, lo, lo instauramos ahí con esa necesidad de poder alcanzarle este, esta actividad para ellos, ¿sí? y para ellas este, como vos decías, va a fun funcionar lunes y miércoles, de 18 a 20 horas, en el Zoom del barrio Obrero de la Construcción, y las inscripciones siguen abiertas este, van a ser con cupos limitados porque obviamente la capacidad del salón por ahí no nos permite eh, todo el alcance que nosotros eh, podemos pretender de, de, de chicos, pero bueno, eh, eh, por el momento seguimos teniendo grupos disponibles y ya tenemos alumnos, ya arrancamos con las clases, así que todos aquellos y todas aquellas que quieran acercar a sus niños, este, a conocer, a visitar, a que sepan de, de qué se trata la actividad este, y, y bueno, acercarse ahí al salón de la construcción van a ser bienvenidos y nosotros ahí lo vamos a estar recibiendo con los brazos bien abiertos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y con las botas bien puestas, Walter, me imagino. También. Para, para la primera de cambio tirar un zapateo y, a, y prenderles un poquito más el entusiasmo a las pibas y pibes que de entre 7 y 14 años estamos convocando para que vayan a anotarse en el trayecto de formación in, inicial en Malambo. Walter Jansson, te estamos muy, pero muy agradecidos por este rato y tenés el micrófono a disposición por si querés mencionar mencionar algo que te parezca que nos hayamos olvidado, que sea importante, un agradecimiento, lo que sea, Walter, pero desde ya muchísimas gracias. ¿eh? Bueno, primero agradecerles a ustedes, Juan Pablo, por el espacio, por la preocupación por difundir estas cosas, que son re importantes, son muy importantes para todos los que amamos la actividad, para todos los que llevamos la bandera de, del Malambo, de la provincia, adelante en todos lados, que, que, que las podemos alzar, Y bueno, invitarlos a todos y todas, a toda la audiencia que, que esté escuchando, a que se acerque, a que conozca, y que bueno, que, que se sumen a, que sumen a los niños y a las niñas a esta actividad, la verdad que, que es muy linda, es muy linda y es muy nuestra. Así que nuevamente agradecerte a vos, también agradecer a la gente obviamente de la Municipalidad de Santa Rosa, este, que nos ha dado esta posibilidad, a la Dirección de, de, de Cultura y Educación, que, que también nos ha abierto la puerta siempre, Y bueno, todo aquel que desee acercarse, nos esperamos los lunes y los miércoles de 18 a 20 horas en el barrio obrero de la construcción en Quinquera Martínez, Maestro Puntano. Así Muy que bien. Ahí, ahí vamos a estar. Ahí está la convocatoria, suceso, éxito, Walter, de ahora ah, en adelante. Disculpame, sí, es sí, totalmente sí. gratuito, que eso también es, está bueno recalcarlo, ¿no? Es sumamente importante, tal cual. Ahí, ¿Sí? íbamos, íbamos, con, ese, con ese último dato íbamos a cerrar, con, íbamos a hacer el rulito final, Walter, <risa> este, convidándole, por supuesto, a toda la, a la gente de allá de la zona del norte de Santa Rosa que aprovechen esta oportunidad, este, siempre está vigente la preocupación por la salud social de nuestras pibas y pibes. Así que seguramente va, va a haber mucho suceso en ese trayecto de formación inicial de Malambo. Walter, un abrazo. Bueno, Éxitos. Abrazo enorme, Juan Pablo, y gracias por el espacio. Ahí está.